Estamos en el aire como todas las semanas, hoy, 13 de junio, 2010, hora libre, en la AM1110, con las ganas de compartir, con las ganas de escuchar esas voces, eh, mucho más sanas que la mía en el día de hoy, y como siempre, con el apoyo incondicional aquí de Leonardo Rivadeneira. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, sí, compartiendo este espacio que realmente es vivificante, ¿no? Hay términos que de pronto quedan olvidados por falta de uso, pero vale la pena... Tener en cuenta esos términos cuando de pronto uno se siente rodeado por chicos con ganas de hacer cosas. Desde acá le contamos a aquellos que por primera vez nos escuchan y nos sintonizan que estamos en AEMON, se dice, esto es Hora Libre. Hora Libre que es un programa que está trabajando y realizamos un programa, ¿sí? desde la Dirección de Inclusión Educativa, nosotros con las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, con nuestros alumnos, lo que hacemos es contarle a la gente qué cosas vale la pena remarcar resaltar de aquello que sale en el, en, en el trabajo diario yo les cuento que bueno hoy en la locución tenemos a Leonardo riva de negra y en la producción general a mariano molina producción periodística Néstor Cortés y en, hoy en la capacitación docente estuvo a cargo eh, alejandro cancharo fue eh, Como siempre, vamos a decirle a todos la posibilidad de cómo se pueden comunicar con nosotros. Obviamente, a través del 537-14600 y decimos que, lógicamente, esos llamados y todo lo que tenga que ver con la operatoria técnica está a cargo de Alberto Burgos. Sin él, es imposible salir al la... aire. Totalmente, totalmente. Pero también, lo cierto es que es imposible estar acá si no están eso Y es así, ellos son los dueños de la palanquita, para decirlo en términos de la vieja radio Y también necesitamos de los chicos, los chicos que hoy se hacen presente y que se van a presentar Ellos mismos nos van a contar de qué escuelas son, qué nombre tienen, de qué barrio Así que eh, vamos a darle ya ese espacio Si sí, yo les cuento que hoy están los chicos, que para nosotros es la escuela de la banderita Ahora nos van a contar bien cuáles son sus nombres y de dónde vienen Los voy a invitar a que se presenten, ¿quieren? Sí ¿Sí? sí Bien, bueno, a ver, cuénteme cuál es su nombre empezó por acá? Sí, me hablan sí. en ese micrófono A ver, chicos, su nombre, apellido, curso Cuéntame, sí Juan Carlos Sánchez Quispe Bien Jonathan Jonathan Betsy <coughs> Changanaki <coughs> Mira Patricia Franco Wilson Delgado Pablo Javier Baez Bien, y yo le pregunto, ¿con qué maestros trabajaron, con qué profesores? ¿Quién me cuenta los nombres de los maestros y los profesores? ¿Saben? Vale. La profe Leticia, el profe Narciso y la profe Viviana. Bien. Ah, entonces a las maestras les vamos a, a mandar un saludo y Narciso lo tenemos acá. Uh -huh. Sí, lo invitamos a hablar, venga, así la gente le escucha la voz. Narciso, maestro, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Eh, maestro de grado. Eh, de séptimo, con los chicos, este año en la Escuela Bandera Argentina hay un Retiro A ver, eso, cuéntame ustedes ¿Dónde queda esa escuela? ¿Cómo, ¿Cómo es su escuela? ¿Quién me cuenta? Sin miedo, vamos <risa> Tendrán que ver esas sonrisas ustedes yo les cuento desde el otro lado A ver, la escuela, ¿cómo se llama la escuela? Bandera Argentina ¿Dónde queda? En Retiro ¿Ustedes viven cerca de la zona? Sí, sí, sí. Bien ¿Y en qué hora ¿Qué turno? A las 8 Entramos 8 y cuarto Entran ellos Nosotros un ratito antes siempre Y nos quedamos todo el día en la escuela Comemos en la escuela este, Desayunamos Desayunamos obviamente primero de la mañana Después al medio almorzamos en la escuela Y estamos toda la tarde Trabajando juntos en, en las diferentes áreas ¿No? Es doble jornada Es jornada completa, sí, acá en, en Buenos Aires tenemos escuelas de jornada completa este, Y la particularidad de la escuela es como es que como está en retiro y es muy difícil, digamos, acceder a otros lugares En general todos nos quedamos todo el día en la escuela, o sea, los maestros, aunque no tengamos que estar con los chicos al mediodía O cuando están en el comedor siempre, porque si sí, una vez por semana lo hacemos cada uno que En general todos quedamos en la escuela Así estamos todo el día ahí y, bueno, eso hace que se genere que se generen vínculos este, a veces más profundos, ¿no? Que está bueno. Ahí te quiero preguntar algo, que es, eh, primero a vos y después a los chicos, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajan habitualmente los temas como la radio? ¿Cómo trabajan eh, la cuestión de las artes, la música? Porque parte de eso también va a ser... Lo que hoy vamos a, a contar ¿no? sí. bueno eh, primero desde vos como maestro claro. ¿no? nosotros en, cuando pensamos con los con mis compañeras eh, trabajar con la radio lo, lo pensamos básicamente desde eh, profundizar con los chicos el trabajo de la expresión oral el trabajo de la expresión escrita porque que producir un programa de radio implica escribirlo y escribir de determinadas maneras que por ahí no son las que usamos habitualmente en la escuela o si sea, hacer un guion no es lo mismo que, que escribir una, un cuento un ensayo o un informe para biología qué sé yo este, y lo pensamos desde ese lugar desde el lugar de profundizar cosas que les pueden creemos nosotros que les pueden ser herramientas útiles a los chicos este, en un futuro ¿Y el segundo que trabajamos <susurra> en una radio. ¿Hace tiempo ya? Empezaron el año pasado, ¿no? Algunos ¿Qué cosas hicieron? Confirme, ¿qué, qué tuvieron que hacer para trabajar en el taller de radio? Que él me cuenta, a ver, vamos ¿Qué hicieron? Me preguntaba a las señoritas Qué es ser adulto y qué es ser grande Le preguntaron a la gente qué era ser adulto y qué era ser grande Estuvieron haciendo encuestas sí. ¿Qué otras cosas hicieron? A ver, ¿qué más? A grabamos una música. Grabaron un tema musical. ¿Con quién grabaron eso? Con oh, Claudio. Claudio. ¿Eh? Bien. El profe Claudio está también está con nosotros. Presidente. Bien, ahora, ahora lo vamos a presentar. Y también tenemos más chicos, así que después vamos a presentar a los chicos y al profe Claudio. Así cada uno tiene también como su espacio y se pueden centrar a mesa. ¿Sí? Eh, Cristian, hay algo que... Uno está rodeado y siempre como observador, ¿no? Yo estuve trabajando en Ecuador con las comunidades indígenas y precisamente trabajaba esto de la expresión. Y lógicamente nosotros tenemos parámetros totalmente distintos para poder hacer que se animen a decir cosas, a hablar. Porque lógicamente tienen, digamos, cada uno una visión cultural Dentro de sus propias realidades, y uno se da cuenta que acá la población es bastante heterogénea. Mucha gente, me imagino yo, serán hijos de eh, latinoamericanos, de hermanos vecinos y demás, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, ustedes ven esa, real, digamos, cómo se acercan teniendo estos chicos una realidad linda. Y uno se da cuenta, por la eh, a veces no se animan, ¿no? Un, un micrófono inhibe y demás. ¿Cómo trabajan ustedes esto de la expresión para que los chicos se animen? Bien, te apunto yo. Sí, sí eh... como profesor. Nosotros, eh, la, bueno, los chicos empezaron el año pasado algunos, no sé, yo el año pasado no estaba en la escuela, yo este año volví a la escuela, yo todavía soy suplente en la ciudad de Buenos Aires y ese año tuve la oportunidad de volver a la escuela y sí, lo que vos decís eh, es, es cierto, cuesta mucho empezar, arrancar y bueno, lo en realidad es un trabajo que estamos haciendo todavía, que está en proceso, que vamos haciendo de a poco, empezamos grabando cosas que Eh, yo te había traído de otro programa de radio que hacía en otra escuela con los chicos, para que se empezaran a animar a grabar. Después empezamos a hacer pruebas en la escuela, tenemos, bueno, <coughs> equipamiento, micrófonos y, y consola de grabación, etcétera Y la idea era que ellos escucharan lo que, lo que decían. Uh -huh. Pero es un trabajo que, que es sumamente arduo y que nos va a llevar... No, esta es la primera experiencia y es que todos, todos tuvimos que pasar alguna vez sí. Yo le cuento entonces a los oyentes que Si nos quieren comunicar algo, si nos quiere decir algo Se puede comunicar con Al nosotros Al 53714600 A los que quieren escuchar a los chicos de la escuela número 25 Distrito Escolar Primero, Bandera Argentina, del barrio Retiro Grabe este programa O www.radiorex.com.ar Y después van a escuchar todos los trabajos Y todo lo que vamos a compartir en un ratito Nosotros nos vamos a seguir separando Y lo que vamos a hacer es Después a la vuelta ¿sí? Vamos a empezar a compartir esos trabajos que realizamos la semana ¿Les parece chicos? Sí. ¿Tienen ganas? Sí. Sí. Sí. ¿Nos vamos a empezar a alargar? ¿Nos van a contar cómo trabajaron? Sí. Sí. Perfecto Nosotros continuamos con más Hora Libre Ahora los chicos tienen la palabra Hora Libre Bien de todos Las comunas las construimos entre todos Participá de la primera reunión de Preconsejos Consultivos Comunales El 16 de junio a las 18 horas En el Centro de Gestión y Participación Comunal De tu barrio Informate, involucrate Ingresá a www.buenosaires.gov.ar Barra Comunas O llamá al 147 Haciendo Buenos Aires Buenos Aires Ciudad Saque un papel y una birome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 El Centro Cultural del Sur continúa con su ciclo Domingo, Día de Tango, y a las 20 actuará el dúo gracián passerini en Avenida Caseros 1750, mientras que a las 18, Lucrecia Mérico y Gabriela Elena presentan tangos del Bicentenario del Prostíbulo aldiván con Juan Páez y Nacho Iruzvieta en guitarras. Esto será las de, en los 36 Villares, Avenida de Mayo, 1265. Y por último, mañana lunes 14 a las 19.30, Celia Zaya estará en el ciclo Mis Tardes con Gardel en el Museo Casa de Carlos Gardel. Jan Lloré, 735. <música> El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta el siguiente micro del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Tras el debut y el triunfo por 1 a 0 de la Argentina, la figura excluyente del equipo de Maradona fue Lionel Messi. Quizás el mejor partido de Messi con la camiseta argentina en todos los ciclos que participó, con Basile, con Peckerman y ahora con Diego Armando Maradona. Y después del partido, charlamos con el número 10. No sé si es mejor, sí que me, me encuentro muy bien dentro de la gacha. creo que la selección argentina hizo... Un gran partido, eh, creamos muchas ocasiones, podríamos haber hecho algo más, pero bueno, es que se ganó y arrancamos bien. ¿Por qué faltó el gol? ¿Vos qué crees que tuvo que ver? ¿La ansiedad, el partido del debut? Puede ser, quizá la, la ansiedad, los nervios deben ser el gran partido, el arquero ha también mucho mérito. Eh, de todo poco, ¿no? Pero importante es importante que, que creamos la presión. Presentó este microinformativo desde el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires tiene su radio, AM 1110. Información, actualidad, sociedad, política, cultura, resolución, agudeza, mirada propia. AM 1110, Radio de la Ciudad, bien bienvenido. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. 313 Muy buenas tardes, queridos oyentes Acá estamos con la columna deportiva Con los chicos de Julio Cortázar ya, ya con el Mundial que acaba de arrancar Hace dos días La espera terminó, así que ahora vamos a ver Qué nos prepara este Mundial ¿Cómo van, chicos? Hola, ¿cómo van? ¿Todo tranquilo? Sí, por suerte Bueno, ahora Vamos, vamos a, a opinar un Algo sobre el partido Argentina ¿Qué te pareció Lucas? El eh, partido fue un partido muy bueno eh, Para ser el primero se lo vio bien Como hace un par de meses que todos le pegaban Pero creo que con buen funcionamiento Messi jugó muy bien Creo que fue uno de los mejores part eh, partidos que tuvo Y creo que Romero dio mucha seguridad A pesar de que en Nigeria Muchas asociaciones no tuvo Y no sé... Sí, yo pienso lo mismo, siempre recatando lo bueno, lo malo, digamos, por decirlo de alguna manera, es que tienen que concentrarse más en las definiciones, porque en un mundial, las pocas que tenés, tenés que tratar de meter la mayor cantidad. Y la banda derecha, la banda no. derecha ha quedó muy, muy expuesta todo el partido. Sí. Ah, y que Di María se saque la cámara de fotos porque ayer apareció un turista, nada más. Bueno, ya que ayer Argentina debutó en la Copa del Mundo, hoy tenemos pensado plantearles a ustedes cómo fueron los debuts argentinos a lo largo de la historia de los mundiales. Y arrancamos, como todos saben, en el Mundial de Uruguay 1930. La selección llevó la primera Copa del Mundo como candidata tras haber disputado la final de los Juegos Olímpicos de 1928. Arrancó en el debut con una buena victoria a Francia, gol de monti Argentina arrancó... Arrancó ganando la final 2-1, pero Uruguay lo dio vuelta 4-2. En el plantel argentino también estaban Pancho Barallo, bocio Cherro y Evaristo, entre otros. Bueno, después en el Mundial de 1924, que se disputó en Italia, eh, el conjunto que era dirigido en ese momento por el italiano Felipe Fascucci, tenía debutantes en su mayoría que provenían de clubes como Colón, Unión, Esportivo, Balsina, entre otros, Digo que la Asociación de Clubes Profesionales no estaba afiliada a la FIFA, a la FIFA en ese momento, en ese momento, entonces decidió no ceder a sus jugadores. En el debut de Argentina, se pues, eh, perdió 3-2 contra Suecia y quedó juego. Ahora saltamos a Suecia en 1958. No nos comemos ningún mundial. En el trayecto de esto, Argentina en algunos no participó por cuestiones políticas y también hubo la guerra, la Segunda Guerra Mundial. en Argentina debutó contra Alemania por 3 a 1, perdió 3 a 1 con un plantel del medio local porque la AFA decidió no convocar a los jugadores del exterior debido a que los considera una deshonra en este mundial ya haría la peor derrota del mundial perdería 6 a 1 contra el Chico y el sueño de, de clasificación puro poco el mundial siguiente fue en Chile en 1962 Juan Carlos Lorenzo, más conocido como el Toto Lorenzo armó un equipo para pelear el mundial con jugadores como Roma, Sachi y San Filipo debutó ganándole a Bulgaria ...por 1 0... ...pero con una derrota frente a Inglaterra... ...y un empate con Hungría... ...nos dejaría afuera en primera ronda... ...en Inglaterra en 1966... Eh, ...la selección seguía teniendo como director, director técnico a Toto Lorenzo... ...en ese partido debutó frente a España... ...2 a 1... ...con gol de Luis, con goles de Luis Altín... ...en México en 1970... ...la selección lamentablemente quedó fuera en las eliminatorias ...necesitaba un triunfo y empató 3 a 2... Contra Perú Esto fue en la bombonera En Alemania en 1974 Empezó a haber un cambio en la selección nacional Ya que a partir de este mundial Argentina participaría ininterrumpidamente En la Copa del Mundo Con muchas figuras, Babington, Bendisi, Hozeman, Perfumo Pasó la primera ronda Debutó con Polonia perdiendo 3 a 2 En una tarde donde nuestro equipo Donde nuestro arquero, perdón Daniel Kamevali no estuvo firme en el Mundial del 78, donde Argentina era local y salió campeón Debutó frente a una Hungría que volvía en ese momento a la competencia mundial de la FIFA Después de 12 años Ese partido de Argentina lo ganó 2 a, C, 2 a 1 con goles de Luque y Bertón En España en 1982, Argentina ya como último campeón Y la convocatoria Marauna como gran figura Tenía grandes chances de pelear la, la Copa Pero en el primer partido pierde una 0 contra Vesta Finalmente se caería fuera en segunda ronda frente Italia y Brasil. Y llega el mejor mundial que hemos tenido en la historia, México 1986. Argentina, muy parecido a este mundial, llegó con una gran lluvia de críticas a su técnico Bilardo, en este caso a Diego Maradona. Pero a lo largo de la competición pasó lo que todos sabemos. En el debut ganó 3 a 1 a Corea. Este equipo tenía entre sus filas a Maradona, Baldano, Burruchaga, que más tarde se consagraría campeón en Italia 90 la con vilardo y Maradona encabezando eh, la selección debutaría frente a Camerún perdiendo 1 a 0 que sería la última derrota en los, los debuts de Argentina en los mundiales eh, y eh, bueno, Argentina también decíamos que llegó al subcampeonato de la mano de Diego Maradona en en Estados Unidos 1994, el último Mundial de Marahona, después del regreso a la selección, el primer partido lo ganaría 4-0 frente a Grecia. También hay que remarcar que fue el último gol de Marahona en una copa. Ese equipo contaba también con Redondo, Batistuta y Canigia, que quedó eliminado en octavos de final. Y ahora llega a Francia en 1998, para mí el Mundial más lindo que se jugó. Dirigido por Pasarela, ganaría su primer partido por 1 a 0 frente a Japón con gol de Batistuta. Ese equipo llegó a cuarto de final cayendo frente a Holanda. Recordemos que en ese partido contra Holanda estuvo el gran cabezazo del Burrito Ortega contra Van der Sar. Y en un partido anterior estuvo la, la patada de Bekana Simeone. En el 2002, donde se jugó en Corea-Japón, la selección de Bielsa en ese momento, que ya como una de las candidatas por su gran actuación en el, las eliminatorias, en el primer partido justamente jugaría contra Nigeria y le ganaría 1-0 con gol de Pati. Alemania 2006, el último Mundial hasta el momento. Pekerman como ET le ganó el debut a costa de Marfil por 2-1, con goles de Crespo y Sabela que actualmente no militan en la selección. Este equipo que contaba con Riquelme en la cancha, que juega en Messi en su primer Mundial, llega a cuarta de final perdiendo por penales contra Alemania, el local. Ya es un clásico las en que la, en la forma que nos despedimos y es con una efeméride. Un día como hoy, pero de 1928, Argentina era subcampeón olímpico. En el Estadio Olímpico de Amsterdam, Uruguay vence a la Argentina por 2 a 1, en el partido de desempate por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. El gol argentino lo señaló Luis Monti y Figueroa Discarone, los tantos celestes. También recordemos que mientras ayer estábamos todos festejando el triunfo, el triunfo argentino, de un día como ayer, pero hace cuatro años, nuestra selección quedaba eliminada contra Suecia, Y también cabe destacar que el, el mismo técnico que tenía Nigeria era el de Suecia. Bien, así entonces se pasó para nosotros el deporte en hora libre. Chicos, muchísimas gracias. No, gracias a vos a por el espacio. Eh, ¿Nos escuchamos la semana que viene? Sí, sí, como todos los domingos. Ellos fueron los chicos del Cortázar, nosotros nos separamos y volvemos con más hora libre. De la mano de Cristian Gauna, los jóvenes se adueñan de la radio. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Ya estamos en el aire. A ver, estuvieron, por ahí me contaban, eh, que ustedes son de dos séptimos distintos. Sí, sí. Tres. A ver, son ¿cuál? tres. A ver, contame. Séptimo A, séptimo B y séptimo C. Bien. ¿Y prepararon algo en, todos juntos como para presentarse? ¿Sí? ¿Quién lo grabó? ¿Quién, pre... ¿Quién grabó la presentación? ¿Tienes ni idea? Séptimo mm. C. Bien, escuchamos el trabajo del séptimo C, nos presentamos, ellos son los chicos de la Escuela de la Banderita y después nos podemos hablar, ¿vale? ¿Les vale. ¿Les parece? A ver, antes de eso, tiene razón por acá, me faltan algunos nombres. Aileen Churquina. Aileen. ¿Y quién más me faltaba? Mm. Vos. Silvia Reversac. Bien, la acá maestro me faltaba Claudio, ¿dónde está Claudio? Lo perdí no, lo per... Está afirando la viola Está muy bien, entonces A ver, ¿lo bien? tenemos acá cerca? A tu espalda, Claudio Claudio, profesor de... Música ¿Hace cuánto <coughs> tiempo? Eh, de esta escuela hace muy poquito Desde este año nada más Bien En otras escuelas hace 14 que... ¿Vamos a escuchar algo de música en vivo? Vamos a intentar ¿Me lo prometen? ¿Cómo no? ¿Ustedes van a cantar? Sí vamos a hacer parte todos de un solo grupo? Sí, ¿Sí? Bien, ¿escuchamos la presentación? Sí. ¿Les parece? Sí. Bien, en el aire entonces. Buenos días, esta es una misión especial de la voz de los pibes, un programa radial íntegramente producido y puesto en el aire por los alumnos y los maestros de la escuela número 25 del Distrito Escolar Primero del Barrio de Retiro. Nuestra escuela está situada en el barrio de Retiro, muy cerca del puerto de Buenos Aires, y todos los chicos que hacemos este programa son de la Villa 31, Como decíamos, esta es una emisión especial preparada para la invitación que recibíamos de AM Ciudad 1110. En este programa vamos a charlar sobre varios temas que nos interesan que vamos a trabajar en la escuela junto a nuestro profesor. Algunos de nuestros compañeros del séptimo nos van a hablar sobre los libros que estuvieron leyendo en la escuela desde que comenzaron las clases. ¿Qué significa ser niño y ser adulto en esta sociedad? ¿Cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones? ¿Cuáles son las miedos y expectativas que van surgiendo en nosotros a medida que vamos creciendo y dejando de ser niños ¿Cuál es la mirada que tenemos nosotros los hijos sobre los grandes? ¿Cuál es la mirada que tienen ellos sobre nosotros? Otros compañeros estuvieron haciendo entrevistas a diferentes personas adultas de nuestra escuela, profes, auxiliares, directivos, y charlaron con ellos sobre estos temas. En nuestro programa también vamos a escuchar un informe sobre los diferentes tipos y estilos de música que escuchamos de nuestro barrio y que son típicos de distintas comunidades latinoamericanas que habitan en la villa. Junto a Claudio nuestro profe de música también vamos a tener en esta mañana música en vivo y en directo. También algunos de nuestros compañeros estuvieron realizando una breve investigación sobre la alimentación y la nutrición y nos van a contar además sobre alguna de las comidas más representativas de las comunidades del barrio. Con sus recetas ...y modos de preparación... ...por último vamos a escuchar al lunes fermento de los textos... ...que leíamos y estamos leyendo con nuestra profesora Leticia... ...que tienen como protagonistas a jóvenes y niños como nosotros... ...mi planta naranja lima de José Mauro de Baconcello... ...posición adelantada de María Florencia Gattari... ...la tumba de Enrique Medina... ...y el principito de Auntuan de Usain Ixupen... ...y ahora sí que empieza el programa con ustedes... ...los chicos del séptimo grado de la escuela número 25... Por ahí estuvieron realizando algunos trabajos. ¿Qué hicieron entonces? A ver, ¿qué, ¿con qué vamos a ir ahora? ¿Quién me cuenta? Vamos. Ahí. El lenguaje de los cojos, ¿no? Sin miedo. Vamos, a ver. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿qué, qué me van a mostrar? ¿Con qué vamos a ir a continuación? ¿Qué es Sarniño y qué es el Grande? ¿Qué es Sarniño y qué es el Grande? ¿Y a quién le preguntaron esto? No, a, la señorita, no, a, la a la señorita Leticia, de séptimo grado B. Bien. ¿Estuvieron haciendo encuestas con grabador? Sí, sí. sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la experiencia? Se le va preguntar. El que mm, organizó todo esto fue el profe Narciso. Eh, él nos dijo que hagamos primero unas preguntas y que después vayamos y las grabemos o les preguntemos a otros profes que... que... Muy <ríe> ¿Cuál era la opinión? ¿Cuál era la opinión? O sea, ¿qué, qué pensaban acerca de ese tema? Está bueno. Bien. Estamos haciendo un pequeño acople y es estamos medio lejos, así que vamos a pedirle que hablen todos acá, y nosotros todos acá, ¿sí? Sí. Así que, nada, eh, vamos a escuchar esa encuesta que estuvieron realizando. ¿Estuvo bueno hacer en la encuesta? Sí. sí, sí ¿Contestaban bien? Sí, sí, sí, sí. ¿Les contestaban así, con ganas o medio como...? Con ganas. Con, con ganas. ganas con... ¿Sí? Con ganas. Bueno, a ver, entonces, le decimos al apoyador técnico, ¿vamos a escuchar la encuesta? Sí, sí, dale. Vamos. de ser adulto. Para mí ser adulto es alguien mayor que los niños, que tienen más responsabilidad como trabajar, cuidar a sus hijos y tener responsabilidad con sus niños. ¿Crees que ser niño o adulto es diferente? Hay mucha responsabilidad que un adulto tiene que tener y los chicos no. Solamente los chicos deben estudiar y poder ver un futuro diferente para eso El adulto tiene que aprender. ya que haber aprendido a lidiar con con los éxitos, con los fracasos, hasta asumir las responsabilidades, ya tiene que tener más opción de, de las cosas como son. Y haber aprendido un montón de aspectos culturales, como manejar el tema del egoísmo y ese tipo de cosas. Así algunos lo aprenden y otros no. Bueno. Hay varias diferencias. Físicas, legales, emocionales. Hay siempre diferencias entre un niño y un adulto. Desde tu punto de vista, ¿qué es para vos ser adulto? Ser adulto significa ser responsable, trabajar, eh, educar a los hijos, luchar por los derechos de cada uno, eh, hacer cumplir los derechos de los niños. Y ser niña niño, bueno, significa eh, poder jugar, tener la posibilidad de tener un espacio para jugar, ir a la escuela... Ser cuidado por sus padres o por familiares, tener abrigo, tener una casa, ser atendido por un médico en un hospital cuando está enfermo. Ser niño es tener responsabilidad, ir a la escuela, hacer caso a los adultos, jugar aprender cosas nuevas, tener amigos, aprender a respetar y hacer todos los días caso en la escuela, jugar, hacer caso a todos los adultos. Estamos en hora Libre, estamos en la 11 de 10, Estamos escuchando uno de los trabajos de los chicos ahí eh, Con la señora Leti que les contestó algunas preguntas Y alguien más, ahí, había otras voces ahí, ¿no? Había un varón, ¿a más le hicieron preguntas? A la directora ¿A la directora? ¿Cómo se llama la directora? Graciela, Graciela. A la directora Graciela, ¿a más le preguntaron? ¿Había un varón? ¿Había un maestro? El profe sí. Claude el profe Era el profe Claude. Claude, ah, claro Después nos hemos ayudado con la música Bien, a ver, cuéntenme Vamos a escuchar algunos fragmentos de a, algunos cuentos, algunas cuestiones, ¿no? Pero ustedes estuvieron trabajando algunas, algunos cuentos, ¿no? Sí, sí. sí. con la señor Leticia Leímos algunos cuentos que hablan de la mirada de los niños que tienen de ser adultos Leímos los siguientes cuentos Posición adelantada Las tumbas de Enrique Medina Metamorfosis Ajá uh -huh. El principito. Casta, el principito. El principito. Mi planta de naranja lima. Mi planta de naranja lima de... José Mauro de Vasconcelos. Mirá vos. Séptimo sí, sí, sí, sí, sí. grado. Ahí estamos conmigo eh, en Enrique Medina. Eh, estamos, en realidad conmigo hacen matemática. Con Leti están trabajando de estos libros. Las zumbas también. también y... Ya Ahora estamos con la noche de Enrique Medina. Eh que interesante como se entusiasman por la lectura y, y fijate vos que en cuanto mencionaron los libros que están leyendo automáticamente se expresaron más rápidamente y más espontáneamente quiere decir que la lectura a su vez ayuda a la expresión hay que destacarlo esto ¿no? cuanto más se lee uno tiene más facilidad para expresarse si sí, chicos y cuéntenme ¿están buenos los libros? Sí, sí muy bueno. Muy tristes. Muy tristes. Algunas están tristes y algunas que no. ¿Cuáles fueron tristes ahora? La las Las mambas sí. que nos están leyendo. Y las enfermas de una ¿Perros? No, en la noche. En la, la noche. ¿Por qué son tristes? ¿De qué cosas hablan? De violencia. De violencia. De cómo se tratan adentro. Y nos dejo una enseñanza. ¿Y de cómo se trata adentro? ¿eh? Un reformador. Un reformador. Un reformador. Un reformador. Un reformador. Un reformador. Un reformador. A ver, ¿algunos se acuerdan los autores? Porque ahí escuchamos eh, a Sánchez Perí, a, a Enrique Después leyeron, a, me dijiste metamorfosis. Bueno, le, le casca, le de Kafka. De Kafka. Metamorfosis. ¿Y qué le suena a ustedes el, el término? A ver, ¿a qué le suena el término? A una transformación. Oh, perfecto, perfecto. Hay un animal, o hay un, un... Sí, un... Eh, Insecto, se puede decir, ¿no?, que se ve claramente que se va transformando. Primero de capullo y después, ¿en qué se transforma? El gusano. Claro. ¿Sí, El gusanito y después se transforma en mariposa. Entonces, ahí uno puede ver claramente lo que es la metamorfosis. Eso es metamorfosis. Cambiar de un estado a otro. Qué, qué bueno las cosas que están sí. Sí, a ver y por ahí me decían que las tomas fue uno muy triste y el principito como les resultó eh para mí en mi opinión sé que fue fue que ese hombre está muy muy solo y entonces él para mí nada. <risa> le dio vergüenza. ¿Ustedes le lloran al principito? Sí ¿Y, y, ¿Y qué les dejó en la cabeza? ¿Sí? que les dijo? ¿Qué, qué les pareció? que les parece está bueno Comentar para aquel que me lo leyó quizás uh -huh. a ver. Que el adulto cuando crece ya pierde la imaginación Uno de los problemas es que cuando crecemos empezamos a filtrar ahí y perdemos la imaginación ¿Y qué otra cosa pasa? Eh, así es como el lapidario, eh, te lo voy avisando Si creces No imaginamos <risa> Pero podemos seguir imaginando pasa que hay que hacer todo un trabajo para eso uh -huh. no, no es fácil Nos resulta más Más difícil, más difícil a los adultos tal vez sí. Poder imaginar eh, Creo yo no cosas como las que Tienen los chicos en la cabeza eh, Lo digo esto de, de, en Respecto a lo, a, a lo que es el trabajo diario del maestro De a veces tener que E imaginar un montón de... O, o, o nuevas formas de poder enseñar Y de intentar de que los chicos aprendan cosas nuevas Y se apropien de del conocimiento Que es el objetivo nuestro no El objetivo que perseguimos los maestros este, No solo en la Escuela 25, dios sino en todas las escuelas Y creo que por eso hemos elegido ser esto que somos este Y la imaginación que dicen los chicos que, que, que perdemos a veces En realidad es, creo yo, algo que que no sé si la perdemos pero que nos que vamos ejercitando cada vez menos a medida que crecemos porque vamos uh -huh. eh no sé, teniendo otras ocupaciones, otras preocupaciones y bueno, creo que los libros que, que ellos están leyendo con, con mi compañera Leticia en, en lengua tienen así como una como un hilo conductor esto, ¿no? Que que perdemos los adultos este a medida que crecemos y dejamos de ser niños por ahí hay algo que es bien interesante que es eh, esto animarse a comentar, a, a meterse en otros mundos eso nos permite hacer lo, los libros ¿no? como meterse en diferentes lugares que a veces uno si no, no nos hubiera pensado eh, a mí me, me, me impactó yo cuando llegué hoy pues estabas leyendo ¿sí? estabas en la escalera y leyendo ¿sí no? sí. <ríe> y, y estabas como, como con ganas de seguir leyendo o sea como decir bueno O me pongo a hablar, o saludo, o sigo leyendo. Y a veces está bueno eso, porque a uno se, le, se permite, incluso que esto de eh, captar la atención, de, de poder estar en ese mundo y entrar en un mundo distinto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué estabas leyendo hoy? Contanos, contanos, dale. Le... La imaginación de las palabras terribles Mira, ¿de quién es? ¿De qué autor es? Del día Barceló. Gracias. Mira. bien. Usted sabe que los oyentes están comunicando al 531-4600, en este caso, Virginia. Fíjense lo que los oyentes le están escuchando a ustedes, lo que dicen. En el caso de Virginia, ella comenta lo siguiente. El programa está saliendo buenísimo, dice. ¿eh? Y dice que este es la primera vez que sintoniza y está sumamente conmovida al escucharlos a ustedes. ¿Saben lo que es la palabra conmovida? A ver, a ver que está conmovida. Entonces, ¿está que Virginia de Belgrano? Está muy entusiasmada, está... le ha llegado al corazón, para decirlo en palabras más comunes, ¿no es cierto? Así que dice, y sobre todo, que la primera vez que, que sintoniza, ¿no? Y les escucha a ustedes, y esto es lo que ustedes provocan. A los oyentes nuevos les damos la bienvenida, entonces. Esto es Hora Libre, estamos en el aire, al 53714600 te podés comunicar. Nosotros vamos a escuchar un breve trabajito, ¿sí?, realizado por los chicos, que es... Las tumbas y el principito ¿Les parece? Sí, ¿Vamos y después sí. seguimos hablando? Sí. Bueno, escuchamos, las tumbas Había dejado el segundo grado Cuando me internaron Me puse a llorar como un desesperado ah, Al darme cuenta de que me iban a separar Durante mucho tiempo de mi vieja Ella también lloraba Pero se iba Un celador me llevó a la enfermería Todos los recién ingresados tenían que pasar una semana en la enfermería antes de juntarse con el resto de los internados. La enfermería estaba compuesta por dos salas, una grande y otra chica. Fui a parar a la chica. Me dieron un camisón blanco tan largo que para caminar tenía que levantármelo un poco. Me hicieron meter en la cama. La enfermera se fue y yo me, me quedé quieto, tapado hasta el cuello, sin decir nada. Había dos chicos más que estaban leyendo revistas en la cama. Me puse a llorar de nuevo por el silencio. Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen, que se llamaba Historias de Vida. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía... Las serpientes boas tragaban sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión. La verdad es que estamos en el aire y gracias a la operación técnica, bueno, porque estar en el aire. ¿Alguien me recuerda? Porque yo es la primera vez que comparto el aire con el señor. A ver, ¿cómo lo presentamos? ¿Sí? ¿Nombre? ¿Necesitamos? Manuel Acuña. Manuel Acuña, entonces, muchísimas gracias por ayudarnos a salir al aire. ¿Aquí quién estaba? Alberto. Alberto Burgos. Y claro, ¿quién nos asentió el teléfono? así como... Bueno, estamos sin nuestras habitores productoras en el teléfono Y tuvo la gentileza eh, Ariel Llorenza, nuestro compañero, el locutor Y sin embargo es una persona que bueno, al ver a los chicos que están entusiasmados Él se entusiasmó, se quedó en los teléfonos y atendió el 53714600 Otra de las personas que nos ayuda cada tanto Y que tiene esa voz maravillosa así como acá Leonardo Vieron que no hablan como nosotros Habla más lindo Claramente Claro Como me decía Hace un tiempo Yo te a contar A los chicos Recuerdo cuando Estábamos hace como Un año dos No me acuerdo Cuando fue Pero los chicos me decían Parece la voz de Dios <risa> <risa> Cuando hablaba Ah, no, no soy malogón <risa> Pero claro, Claramente No se parece La voz de Dios Ustedes lo escucharon A Leonardo <risa> Es maravilloso Bien sí, Los teléfonos animarse Animarse <risa> A decir Lo que uno siente Y con ganas La gente se puede comunicar 5, 3, 7, A ver, ¿qué sirve vos? Nada, ah, no sí, <risa> lo ¿Quién lograr. lo dice? A ver quién lo dice 5, 3 7, 1, 4, 6, 0, Eso es, el teléfono de hora libre Ahí te puedes comunicar Y si no, www.radiorreg.com.ar Bajan la fotos, no filman Pueden bajar el programa A ver, y podemos escuchar cosas ¿Ustedes hicieron algo de música? Sí, sí. ¿Con quién trabajaron? No. Con el carnaval y el audio A ver, ¿cómo cómo trabajaron? Primero cuéntanos ustedes, ¿qué hicieron? Grabamos, escuchamos música ¿Qué grabaron? El carnavalito ¿Un carnavalito? De Copena y de Locumar ¿Y otro más? La Chante Oleda No, no, no, no, no, no, no, no, no, Moment. La Chante Oleda No, no, no Sí, okay, La Champions League es un, un grupo del <coughs> cual gustan mucho los chicos que está bastante en boga en este momento y sí. lo, lo que se hace, bueno, es un, un trabajo de comparación ¿sí? entre estructuras musicales eh, algunas folclóricas, otras ya un poquito más bluseras que van más a mi estilo personal y, y obviamente después se, se sigue jugando con todas las... Eh, todos los otros géneros que van apareciendo de la música. La champion liga es eh, el, en este momento es el, lo que fue la cumbia, lo que fue el reggaetón hasta hace muy poquitito y así vamos andando. Son los grupos de moda. Si sí, eso es lo que, lo que va en viento. Igualmente eh, yo creo que todo es música y todo vale. O sea, en el momento uno dice, "No, ¿por qué este grupo? ¿Por qué este estilo?" y creo que eso es, es indiscutible que la música existe Y si la gente la escucha, hay que también escucharla y saber, bueno Lo importante es que ellos puedan ver y encarar la mejor calidad claro. Lo mejor, o sea, dentro del área, dentro de... Inclusive un músico puede tener un compact, eh, nueve temas malos y uno bueno Pero hay que saber definirlo, entenderlo, no vamos a nombrar a ninguna obra Y disfrutar del bueno Y disfrutarlo, más que nada, que te llegue al alma por ahí entonces el carnavalista y San Cayetano lo presentamos, y sí, escuchamos sí, sí. Sí. ¿les parece? Sí. ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. hay miedo en el <risa> <risa> escuchamos eso y vamos ya directamente a la tanda después por Argentina tiene lugar en la ciudad vení a ver en vivo todos los partidos del mundial en pantalla gigante del 11 de junio al 11 de julio de 8 a 18 horas te esperamos en Parque Centenario y Plaza San Martín para más información ingresá a www.buenosaires.gov.ar barra mundial haciendo Buenos Aires, Buenos Aires ciudad y los vecinos quieren estar informados Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo Servicios, Agenda Ciudadana Radio de la Ciudad, al servicio del vecino Las Bibliotecas Públicas de la Ciudad ofrece un servicio de catálogo centralizado llamando al 0800 2516 Además, en sus 28 bibliotecas barriales pueden realizar consultas en sala, retirar libros en préstamo y participar de actividades culturales. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios, Agenda Ciudadana, Radio, Radio de la, de la ciudad. ciudad. Al servicio del vecino. Sigue el éxito de los domingos. Dando brazadas o a caballo, con guantes y también con raquetas. Corremos toda la cancha para llevarte toda la actualidad Polideportivo Ciudad Polideportivo Ciudad Domingo Desde las 13 Polideportivo Ciudad Bien de todos Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad Investigan, preguntan, informan Hora libre. libre En AM 1110 Bien de todos Y en los libros vamos a hablar algo de música y vamos a empezar con los chicos del Cortázar. A ver... Bueno, muy buenos días. Esta es la columna musical. Acá les vamos a contar en qué andan los músicos, las bandas. Vamos a empezar hablando de la principal noticia. Eh, tiene que ver con el estado de salud de Gustavo Cerati. Fue trasladado el lunes pasado a Buenos Aires. Recordamos que el músico sufrió un ACV después de un recital que dio en Caracas, en Venezuela. Hace aproximadamente un mes. Eh, bueno, acá tenemos Iron Maiden con nuevo disco Es el quinto álbum de estudio, se titula The Spinal Frontier eh, Por internet se puede ver la portada en su página www.ironmaiden.net Y también pueden descargar un tema gratuitamente de allí Dos minutos dos minutos de gira Su nuevo trabajo lo presenta a través de una gira por nuestro país Se titula Vamos a la granja, directo al infierno El cual contiene 18 temas eh, Lynn Biskir regresa Ferdar, el cantante, publicó en Twitter unos videos de unas sesiones de grabación de su nuevo álbum, titulado Gol Cobra, el cual contiene 20 canciones. Vamos a contarles también de los recetales que pasaron y que se vienen. Andrés Calamaro estuvo en estos días presentando en el Luna Park su nuevo disco que se titula On The Rocks. También estuvo Catupecumachu que pasó por Rosario y le dejó al sur de Santa Fe eh, su nuevo trabajo, Simetría de Moebius. Divididos estuvo en el cierre del festival Ciudad Emergente, eh, haciendo varios temas de, de su discografía, eh, y también estuvo tocando Fito Páez días antes en el mismo festival. También tenemos para contarles que Arbolito toca hoy en el Estadio Luna Park. Bueno, acá les cuento de los recitales próximos en Argentina, de banda de otro país. Lamb of God, la banda más influyente de metalcore, viene por primera vez a Argentina, se presenta el 28 de septiembre en el Teatro de Flores. Recordemos también que ya están las para Green Day, que tocará el 22 de octubre en Pepsi Music 2010, y la banda Lacuna Coil, de Meta Gótico, se presenta también por primera vez en Argentina el 17 de junio en el Teatro Flores. Esto ha sido toda la columna musical, somos Emiliano Grobarone y Agustín Gullman, del Colegio Julio Cortázar. Y esto es Libre. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, no, por gracias a ustedes por, por el espacio. La verdad que está está muy bueno hablar de música. Bueno, <risa> está muy bueno poder hablar. <risa> Le juro, yo lo extraño. <risa> eh, digo eso porque estoy hecho pelotita de A ver, ¿con, ¿con qué nos van a deleitar, profe? El, profe no sé, vamos a ver si se animan a cantar estos chicos Vamos a acercarnos un poco así que, sí, sí, sí, algo así Permítame que me arrime profe. Estamos, ¿Sí? Somos muchos en yo le voy contando a la gente Somos demasiados, eso era libre Así que les voy a pedir que nos vayamos orientando Nos vayamos poniendo en situación Y que no nos olvidemos que estamos en el aire ¿Sí? Quiero vamos entonces tarde, ahora sí, el profe Claude nos va a contar. ¿Qué vamos a hacer? Mira, hay un tema que, eh, si bien es el estilo musical es del norte argentino, tiene mucho que ver con las comunidades que, que forman la escuela, ¿sí? tanto Bolivia, sectores de Paraguay, Chile, Perú... Eh, todos estos chicos, algunos han nacido ahí algunos, eh, los padres son de ahí, escuchan mucho folclore y lo que estoy buscando son géneros que tengan que ver con todos ellos al mismo tiempo hay un carnavalito que me parece que, que incluyó un poco de todo, ¿sí? también algunas leyendas, que es un tema de León Gieco, que armó para un grupo que se llama tablas un grupo maravilloso de títeres <coughs> títeres, increíble no argentino y La leyenda habla de Coquena y Lucumar, sí que son dos personajes de las de, de los montes, digamos, de, del norte, como, como les estaba diciendo recién, de la zona de los Andes, si lo vamos a ver. Sí, los chicos, bueno, de hecho, algunos de ellos fueron contándome, eh, al escuchar el tema, fueron contándome cada uno su visión de cómo les habían enseñado quién era Coquena, quién era Lucumar. Sí, Coquena, quién era. ¿Alguna idea? Sí. Alucumar. un duende un duende, un... un duende que cuidaba a los, a, a los animales que fue, eran maltratados por sus dueños muy bien y el ukumar era un gigante que, que bajaba a los montes y corría de atendores dice que cuando viene el ukumar la tierra uh -huh. tiembla sí. no, estas son historias antiguas pero eh, tienen mucho que ver y todavía se siguen escuchando leyendas, historias, cuando desaparece algún animal o cuando la tierra tiembla o algunas otras cosas que también hacen estos personajes bueno, a ver si nos sale, che vamos a ver la tarde se desarrolla la llama lleva la llama ilumina la arma bajo los gorros de ala La montaña se treme cuando dos hombres se nombran y cuando sola parece se curren entre las sombras carnaval en la tinta que se invitan a soñar cuando macan de la luna con que era más tiempo de baile de risa que noca el carnaval que siempre entre los cholos cojena y el Uca. me mereco Porque lindo son negros mama dulce aparece una mano no un amor quien hermosa pero religiosa Tenk en tema de conversasjon Trenk en economia Casi todas sus manías Pero Ahora los chicos Tienen la palabra ora libre Bien de todos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 Recordemos también que ya están las entradas para Green Day, que tocará el 22 de octubre en Pepsi Music 2010. Y la banda la cuna Coil, de Metal Gótico, se presenta también por primera vez en Argentina el 17 de junio en el Teatro Flores. Esto ha sido toda la columna musical. Somos Emiliano Garbarone y Agustín Gullman del Colegio Julio Cortázar. Y esto es hora libre. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias no, a ustedes por, por el espacio. La verdad que está, está muy bueno hablar de música. Bueno, está muy bueno poder hablar, le juro, solo lo extraño. Eh, digo eso porque usted pelotita de la voz. Vamos. A ver, ¿con, ¿con qué nos van a deleitar, profe? Porque, no sé, vamos a ver si se animan a cantar estos chicos Mucho como si estuvieran gritando Vamos a acercarnos un poco así que, sí, sí, sí, Permítame que me arrime Profe. Estamos, ¿Sí? Somos muchos en el estudio pasa? Yo le voy contando a la gente Ustedes Somos demasiados, se suena libre Así que les voy a pedir que Nos vayamos orientando Nos vayamos poniendo en situación Y que no nos olvidemos que estamos en el aire ¿Sí?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 la montaña se estremece cuando dos nombres se nombran y cuando el son la se cubn entre las sombras al vale que te invitan a soñar cuando vayan de la luna de risa que no acabe el carnaval que ser siempre entre los cholos peor que la tuya lamentablemente hoy así que bueno, estamos haciendo competencia ¿quién está peor? y no, los, chicos, bien, ¿sí? los chicos bueno los muy bien son los chicos de la escuela número 25 del ciclo escolar primero el 1 ¿sí, del retiro que acaban de hacer música junto con el profe Claudio si ¿Sí, los pueden regalar otra canción ¿O así como nos eh... pongan un compromiso muy feo eh, si sí, como no ¿Cuál, decime, decime cuáles tenés ganas dale <ríe> no saben lo del séptimo fera ¿cómo se hace? que no saben la letra ¿no saben la letra? yo, no, me, retiro. La no. reina, yo no me retiro yo me retiro primero quiero destacar una cosa ¿puedo? si sí. me permiten yo en esta escuela hace poquito que estoy estuve trabajando en el jardín al lado pero hay que destacar una cosa es una escuela donde realmente se busca llevo muchos años circulando por colegios eh, realmente se busca que los chicos hagan que aprendan y que intenten eh, no es común no es común porque a veces nos encontramos en Eh, con estructuras imposibles de manejar con con colegas que bueno tendrán sus momentos también y eh, todas sus historias y grandes movimientos sí entonces uno realmente cuando ve este tipo de cosas y ve este intento de de que los chicos hagan más inclusive me parece altamente destacable por mis colegas, mis compañeros eh directivos, bueno ni hablar ¿no? que son los que hacen en definitiva si la cabeza no se mueve es muy complicado que, que el cuerpo ande ¿no? Pero la verdad que lo destaco, lo destaco y, y con mucho placer, ¿no? Con mucho placer estoy trabajando en este colegio. Y Yo realmente... te pregunto, ¿alguno de ustedes, aparte del espacio musical, participa de alguna orquesta, algún coro o algo? No. Hay, una escuera, eh, hay una orquesta en la escuela, pero eh, algunos, los más que van a la orquesta son los de Septimusé, eh, los del A, no muchos. Uh -huh. Igualmente hay chicos, perdón, eh, en esta escuela de arte, de música, hay muchos chicos de diferentes colegios. De, perdón, de diferentes colegios De diferentes grados claro. Tienen de desde, desde primer grado hasta séptimo Pasando por la escuela de música Que la verdad me parece un trabajo Yo tengo el placer de a veces disfrutar eh, Del ejercicio que hacen en esta escuela de música Ellos también lo vuelcan en muchas veces en la clase Y es fantástico eh, ver el desarrollo ¿no? De todo esto Más que nada porque Cuando uno ve, uno ve el lugar y la zona Se asusta ¿No? Y dice, oh no, la gente de ese lugar La gente de ese lugar, como de cualquier otro Si sí tiene las posibilidades Y si sí se le dan las posibilidades Puede crecer, puede evolucionar, puede avanzar Esto es una de las cosas Que para mí es importante Que podamos hacer juntos Chicos, yo les agradezco que hayan me dido ¿Sí? ¿La pasaron bien? Sí. ¿Sí. ¿Se animaron a hablar? Hasta sí. lo sí. bueno que después se escuchen ¿Sí? ¿Me regalen una canción más y nos despedimos con la canción? ¿Sí? Hagamos eso ¿Sí? ¿Qué quieren hacer? Vamos, que los no, quisieron... sí con el himno porque me muero Acá caigo muerto <risa> arriba de la mesa a La marcha ¿La marcha? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué marcha? ¿No? Sí, café. Café. no, ni loco No, no, no, no, no, no. Ah, está... Lo que, quiera, ¿Lo que no, yo lo quiera Listo, van. vamos Nosotros le decimos hasta la semana que viene Esto es hora libre, nos vamos escuchando escuchar la música Dale Hasta la semana que viene Dice así Blues Cortito ya empezó Plus cortito termino Listo, se <risa> ¿Qué bien quisiera? No, algo con todo ¿Algo con todo? Sí, va Bueno, a ver eh, Vamos con la San Cayetano Que la tenemos más o menos cocinada ¿Listo? Vamos con esa Va La conocí en San Cayetano Sentada muy temprano en la vereda Pueden cantar también si quieren, perdido entre la gente En medio de una larga procesión Y ese loco torbellino Borracho, como un vino Me dejó Porque vi sus ojos negros Y al instante El mundo desapareció Va. No, San Cayetano Yo te pedí una mano No, un amor Y acá estamos, diciendo hasta la semana que viene, nosotros... Así nos, es, esta fue hora libre. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar, te recordamos nomás, si querés en la semana volver a escuchar a los chicos de la Escuela 25, de este primero, es www.radiorec.com.ar y ahí puedes bajar todas las fotos, los videos y parte de el audio de todo esto que generamos hoy. te gustó? Sí. ¿Van a volver a la radio? Sí. ¿Van a seguir haciendo cosas? Sí. ¿Van a seguir leyendo? Sí. sí. Bien. Nos encontramos, nosotros seguimos con Más Sola Libre la semana que viene. ¿Sí? ¿Les parece? Le decimos a la gente hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.